Estamos con Nilda eh, González y Claudia Tarcio ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la situación hoy en la Escuela 24, eh, con particularmente cuarto grado, ¿no? Esa es la dificultad. Sí, especialmente en, en cuarto grado, eh, en turno mañana, aunque en, a, en ambos turnos tenemos una baja de matrícula que tiene que ver con una eh, emigración o pases que se han otorgado a otras provincias, uh -huh. a, a otros distritos y a otras escuelas por cambio de domicilio estamos charlando recién eh, esta cuestión rara no porque hay algunas escuelas como les pasa a ustedes en la 24 con con baja en la matrícula y otras escuelas que están absolutamente sobrepobladas sobre sí. depende de la zona donde se encuentra la escuela uh -huh. tenemos escuelas bueno la, notra, la nuestra tiene problemas en cuarto grado pero Eh, hablábamos hace un rato que hay otras escuelas Que tienen casi todos sus grados mm. Y hay escuelas Como las del barrio cercano a la radio Donde están super pobladas Con todas las dificultades que esto conlleva mm. así cuánto esta, esta dificultad, hace cuánto se viene arrastrando La dificultad de un cuarto grado en la, en la 24? En, en nuestra escuela hace poquito Porque iniciamos mm. con una matrícula Que se podía sostener los cuatro los cuatro grados mm -hmm. Nosotros teníamos un tercero eh, Numeroso con algunas dificultades y nos nos pareció oportuno eh, dividir esto, este tercero en dos cuartos uh -huh. eh, para mejorar la oferta educativa. Y bueno, y en esto, en este último mes, este se han visto bueno, esta esta cuestión de volver a su provincia, uh -huh. de volver a otro lugar más más económico, uh -huh. hay una una relación este de, de situaciones familiares que claro. han hecho que perdiéramos matrícula. Por ahí, eh, esto no sólo ocurre en cuarto, ocurre en en, eh, con sus hermanitos en otros mm. grados, pero donde se evidencia claro. hoy la, la dificultad, que porque esto tiene a futuro una mirada de cierre de grado. Mm. no Entonces, este donde se evidencia esa, esa posibilidad es en el cuarto. Ahora, eh, charlamos también hace un ratito, eh, mientras sonaba la canción de Adriana Nano, que es muy fácil cerrar un grado, pero es bastante dificultoso abrir después, ¿no? Por eso esta cuestión de alarma y de, de ver si se puede, bueno, invitar a las familias de escuelas en las que haya muchos chicos en cuarto no estén cuartos, quizá les convenga la opción de la escuela 24. Sí, es eh, sí, justamente. Incluso en estas escuelas superpobladas es difícil a veces encontrar la, la apertura de mm. algún cargo claro. eh, de docentes que tenga que ver con un maestro de apoyo. Mm. Entonces es más difícil en, en esta cuestión si se cierra este un grado que, que es mucho más fácil porque tiene que ver solamente la cantidad... Mm. Este mucho más difícil es este la apertura uh -huh. de cargos nuevos y de y, y, y de cursos, de uh -huh. secciones. ¿Dónde está ubicada la escuela 24 para ahí las familias están escuchando y dicen, bueno, nosotros estamos cerquito, nos queda un colectivo de distancia, como La escuela está en el barrio San Luis, uh -huh. en la calle Mateo y Fragata Sarmiento, uh -huh. Mateo 4512. Eh es un lugar donde No es la única escuela, tenemos otra cercana uh -huh. eh, Con la cual, digo, cercana a dos cuadras Con la sí. cual nos repartimos matrícula claro. y, y bueno, alternativamente durante estos años Hubo baja de matrícula en una u en otra Porque uh -huh. bueno, el, el lugar es bastante... Eh, nos estamos repartiendo la matrícula de todo el barrio uh -huh. eh, La escuela es bastante accesible Estamos a cuatro cuadras de... Eh, Croacia sí. y a dos cuadras de no, a, no, a, a cuatro cuadras de, de Potosí sí. así que es un lugar bastante accesible los colectivos que pasan por Croacia claro, te dejan en materia y ahí estamos, estamos, es la parada de la escuela digamos Y además tiene una, una propuesta educativa bien interesante, nos contaban por, por correo la que hacen campamento. Con los sí, cibicos, ahí se todo viene una... sosteniendo este, un, una cantidad de proyectos que se han conformado desde el equipo docente, donde las familias se suman, entonces en, en forma colaborativa eh, logramos sostener estos proyectos que son de campamento en segundo ciclo, y, y cuarto, aprovecha estos campamentos también eh, para hacer la jura de bandera en Rosario. Ajá. Entonces, como estas cosas ya están articuladas desde hace más de tres años este bueno nos, nos, es nuestra propuesta de, de sostenerlo porque lo que devuelve eh, esta experiencia eh, no solo en el aprendizaje de lo curricular mm. este eh, eh, supera uh -huh. superan otros aprendizajes que tienen que ver con la vida con la forma de, de, de encarar proyectos en conjunto con el, la convivencia mm. con, con eh, la conocer otras ot claro. otras situaciones eh, y otros lugares este donde se reconocen ellos no eh, eh, en cuanto a sus pertenencias uh -huh. lo que es del otro lo que entonces este nos, na, no, como equipo docente nos parece este que es algo que fortalece uh -huh. el espíritu de la escuela y uh -huh. En la escuela tenemos este, este proyecto de campamento Que inicia con el cuarto grado Justamente uh -huh. está en el segundo ciclo Con esta salida de Rosario Y se va intensificando hasta el sexto En donde la salida ya es eh, por más días uh -huh. Donde se hace un campamento de sexto En este año lo haremos en Necochea, ¿no? En Necochea, sí. En Necochea, donde van más días los chicos La idea es que compartan durante todo el año Se comparten actividades con los sextos Y a fin de año el okay. broche de oro El, el campamento cuarto, el quinto y sexto entonces tienen cuarto, la, exacto, la metodología sí. del campamento sí, sí, sí. bueno, ¿cómo hacen para comunicarse con si una familia que tiene tiene una duda, quiere comunicarse con la escuela ¿cómo, hasta dónde llama? el, el teléfono tenemos un teléfono eh, 02320-4457-91 Eh, nosotros estamos eh, durante el día Obviamente uh -huh. de 8 a 17 Y la escuela luego sigue abierta Pero ya es otro otra institución, otra institución. Claro. Dos, la eh, Funciona la 702 Adulta Así que, bueno, hasta las 5 de la tarde se pueden comunicar eh, por ese número. Bien, así que nos vamos a, a mantener, la, lo vamos a sumar a los, a los avisos que vamos compartiendo todos los días para bueno, para colaborar con la difusión y que bueno, muchos chicos puedan aprovechar esta propuesta no educativa tan interesante que tienen allí en la Escuela 24. Y aprovechamos, ya que están hasta aquí, son docentes, hoy lunes arrancamos una semana con un paro nacional convocado por la CETERA. No sé si nos quieren encontrar algo al respecto de los reclamos, de, de, de cómo surge este paro convocado a nivel nacional. Es un paro que viene convocado a nivel nacional. Todos los sindicatos de la provincia, de bases, tanto oficiales como privados, uh -huh. este han adherido a esta convocatoria. Eh, sé que hoy hay una, una movilización que, eh, digamos, docentes de izquierda eh, se encuentran en la Casa de Nauquén, uh -huh. eh, con el motivo de de lo ocurrido con Fuente Alba. Uh -huh. Eh, donde nos sentimos identificados cualquier trabajador que sale a luchar eh, por sus derechos este nos sentimos que eh, que, eh, que, que somos fuente alba mm. entonces de, y después acompañan a, a esta a esta otra movilización que eh, se encuentran en la casa no sé si es de santiago del estero o de mendoza mm. donde también hay situaciones particulares de las sí, provincias sí. este para ir luego al palacio pisurno y tiene que ver eh, bueno con, eh, con situaciones que seetera no has, eh, ha, ha acordado en la paritaria que no fueron este no fueron resueltas como como, como habían dicho. Este Algunas otras eh, cuestiones que son este eh, que tienen que ver con estas provincias que tengo Santiago no ha iniciado las clases aún en el caso de Mendoza hay, hay una, una ley que anda girando que tiene que ver con el, el presentismo mm. este para el trabajador este bueno nosotros somos educación. Mm así que eh, esto no nos dice alerta porque van también eh, avanzando contra un estatuto docente que uh -huh. que es un estatuto que no tiene privilegios uh -huh. todo lo contrario sino que ha sido ganado en luchas eh, de, de muchas décadas uh -huh. muchas décadas, muchas historias que uno podría simplemente recordar qué sé yo carpa blanca no sé muchas luchas este Eh, que no, no son porque sí tienen, uh -huh. tienen todo el sentido que nosotros le damos como, como trabajadores de la educación uh -huh. Entonces, bueno, me parece que eh, Es un, un parávit por ahí de 24 horas uh -huh. este, tiene, tiene una convocatoria nacional eh, Tiene que ver con, un, con una alarma de conciencia eh, Por ahí muchos pensamos que con esto solo no alcanza pero logra visualizarse eh, por lo menos a la población este a nuestros alumnos a nuestros padres a nuestras familia este que no, no todo está está cambiando para mejor o, o, o, o, o sosteniéndose como queremos digamos Se dieron situaciones graves en el inicio de este año, recién mencionaba Santiago del Estero, eh, con una represión feroz a los, a los trabajadores docentes, docentes sí, incluso sí. con intercepciones de, de docentes que querían llegar hasta las marchas y que eran bajados no, de los colectivos, en com y una situación muy muy grave. Muy, muy ¿no? violenta, muy violenta y Y de hecho, bueno, este escuchaba que eh cuando ocurrió lo de fuente Alba quien estaba en seguridad es eh, la misma persona que hoy está en seg en seguridad de gobierno mm. y que es parte de este protocolo eh, prot eh protocolo que viene eh, eh, anti claro antiprotesta mm. esta es la situación, entonces este estamos atentos claro estemos haciendo. Y si siguen el cargo porque bueno, como bien plante, viene planteando Sandra Rodríguez, la compañera de de Carlos Fuentealba, la causa llamada Fuentealba 2, la que avanza sobre las responsabilidades políticas, está bueno, prácticamente frenada, ¿no? Congelada este, hace muchos años. Que este es el motivo de este paro, ¿no? El, para, aparentemente caduca esta causa, uh -huh. se cierra la posibilidad de seguirla adelante y bueno, este es el el motivo principal de este paro. Le agradecemos mucho la visita, compartir esta, estos minutos con nosotros. Vamos a sumar el aviso y las puertas de la radio, como siempre ya, ya lo saben, están abiertas para que, que, que, que quieran oportuna acercarse hasta aquí. Muchas bueno. gracias. Muchas gracias.